Que recién dije ahora en la presentación que no, el, el coro no cumple nueve años, los coreutas cumplen nueve años de estar juntos. Eh, hace nueve、eh, años se juntaron en el aula uno de acá del hospital y comenzaron este proyecto hermoso que agarró forma legal un año después con la asociación,、eh, del cual también pueden ser partícipes para colaborar. y bueno se hizo este espacio de contención no s o l o para el personal del hospital sino también para toda la comunidad porque integramos médicos o sea, médicos abogados docentes administrativos de todo un poco Tiene a m b é n t i que ver con una expresión、eh, artística n o y con traer también un poco de esa alegría a los pasillos、eh, y a otros sectores también de la, de la ciudad. Justamente, justamente es eso: es、eh, traer alegría, traer la música. La música es un, es un arte blando, un arte maravilloso que, que te impregna de amor y que de alguna u otra forma hace que transformes. Un día puede estar, a veces llegan, es t á n pesado. s veces pasas cosas graves a la guardia, en Las puertas y la gente llora, la gente transmite, la gente sube a escuchar y sube, se asoma, se quedan un rato. Así que nada, yo creo que el trabajo se está llevando a cabo desde hace nueve años. Y bueno, ahora que gracias a Dios me hicieron parte, lo estoy viviendo yo. Porque me estoy nutriendo yo de todo esto que estamos haciendo.、Sí, b u e n o ahí comentaban un poco también de la historia, ¿no? En lo que fue la presentación aquí hace un ratito nomás.、Eh, un poco también de la, la participación que tuvieron hace unas semanas nomás aquí mismo para lo que fue la fiesta de las infanzas. Sí, hicimos una, una, un concierto dedicado a los niños y a las niñas que están, que yo les dije, los más valientes.、Eh, oh. Fue un concierto muy conmovedor. No pudieron salir todos, salieron apenas cuatro niños, pero nos estaban escuchando desde sus habitaciones. Eh, de verdad fue maravilloso, lloré muchísimo.、Eh, fue, fue muy hermoso, muy lindo, de verdad. Bien, ¿y ahora tienen pro,、eh, próximas presentaciones en, en programa ya? Sí, tenemos,、eh, bueno, que está pautada pautada、eh, nuestro concierto de Navidad.、Eh, sin embargo, antes tenemos la ilusión de poder viajar a Balchetas. a b e que n Este es el primer、eh, coro hospitalario. Así que la idea es propagar esto y que se haga en otras ciudades. Y van a inaugurar un hospital y nos invitaron. La cuestión es que económicamente lo vemos un poco cuesta arriba, pero no perdemos la fe que vamos a conseguir el dinero para poder <risa> Así que nada. Seguramente、bueno. si、sí, se pide un poco a la comunidad, ustedes siempre dando un poco de música, la comunidad también responde y los puede ayudar a, a... Es la presidenta de la a s o c i a c i ó n、eh, Judy b e l l e u quien es también personal del hospital, así que nada, a través de ella se puede hacer, se pueden hacer p a r t e se pueden hacer socios y ayudarnos. Sí, b u e n o e s o es importante también para quienes están escuchando saber que pueden、eh, sumarse también al coro y, y participar de esa forma, a ¿no? Sí, tal c u t a i cual. Muchísimas gracias y bueno, felicidades a usted y a todo el equipo. Ah, gracias, muchísimas gracias a usted.